chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. Martes 27 de octubre del 2020 y estamos en nuestro programa número 34, maestro. Buenas uh, tardes, parece noches. Parece que fue ayer. La verdad, la verdad, ¿no? que sí. Buenas tardes, noches. Estábamos eh, ayer cayendo a la cuenta, como todos saben, eh, nosotros impartimos clases de baile Y actualmente son por Facebook Live. Ajá. Y ayer estábamos transmitiendo la clase número... Noventa y cuatro. Noventa y cuatro Noventa y cinco, perdón. Noventa y cinco. O sea, imaginen cuántos meses han pasado... Y la verdad es que qué rápido se ha ido el tiempo, ¿no? Sí. El maestro al principio decía, como de broma, vamos a llegar a la clase 100. Y yo, vamos ¡ay, claro que no! Nos ¿Cómo crees? Tu... Y... <risa> <Nos trabe> tus... <risa> Algo así, yo creo. Pues chicos, estamos aquí una tarde más. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores Alimentos Veganos Isis, Granola Gourmet, La Rueda Cartonera, Frutas y Verduras Finas y Selectas, con el buen Rogelio Hurtado y Hugo Barrera, hasta el Mercado de Abastos. Calle 10, número 21, en el Mercado de Abastos. ¿Y ya se aprendió el número de teléfono, maestro? No, aún no. Ah, pero en eso está, lo está trabajando. Y también saludamos a Primero Café Luego Existo. Su cafetería de Barrio. Y obviamente, pues, le damos las gracias al señor Sergio Funk, que es el que eh, tiene la, la mente maestra de, de hacer este tipo de eventos donde todos podemos expresarnos. Así de que, la dinastía Funk. Exacto. Si ¿Sí hay varios Funk en el mundo. Oh, claro. <risa> Aunque usted no lo Como crea. los chinos oigan y pues tenemos un gran invitado que viene como por su programa 20 o no sé cuál programa pero Micho, por favor. ni pero... grande ni veinte pero ya, ya nos está pidiendo su espacio propio ya no mi cuartito. Aquí al lado. <risa> no se crean chicos, es un honor, Mr. Benjamin Campton, tenerlo nuevamente Muchas en este gracias. programa. Gracias. acérquese más al micrófono para que luego no nos peleemos. Muchas gracias. Nuestro chef de confianza. Sí, <risa> no. Beto. Ay, vaya que sí. Ahorita ya aquí tenía un, un mundo esperando unos tamales. Pero, Meche, ¿por qué prometes mal? No, yo no prometí. Ya me dijeron. Te voy a mandar la publicación para que veas quién fue el que prometió. <risa> y que aparece el artífice. <risa> bueno, pero quiero decir algo a mi favor. A ver. Les voy a pasar una receta que estoy a punto de estrenar Ajá. sobre un un atole especial del Día del Muertos. Ajá. Día Lleva flor Muertos. de pasuche Eh, lleva flores en Pazuchi nada más como decoración, Ajá. pero en realidad es un atole negro, le llaman el atole negro de Michoacán. Wow. Está único, la verdad. Ay, sí queremos. Entonces, ¿Qué es la prueba y en dónde? Justo aquí y ahora, no, no te Ay. creas. Pues nosotros lo queremos para... Eh, una de las cosas que vamos a hablar es la ceremonia de Miquistli, ¿no? Ajá. O sea, que era justamente como la... En la ruta que iba a tomar un poquito nuestra conversación, uh -huh. y justo es con lo que estuve hablando con mi maestro, mi maestro de tradición oral, este para que nos comentara un poquito y nos guiara en este asunto de qué es mi Kistli, cómo se celebraba el Día de Muertos, uh -huh. cómo se le llamaba para empezar, justo me está llamando mi maestro, eh. uh -huh. pero... Este, ya sabe que ando por acá también <risa> sí. Si no, ahorita en la canción, en la primera canción le marcas Y anda, ya, anda. no vaya a ser que quiera corregir algo de la información ¿Verdad? que traes oye, oye, no les digas eso. <risa> O le quedaste sí. de ver una lana, ¿no? <risa> eso... eso no, no se dice al aire <risa> ah, <no es> <risa> Oigan, pues como todos notamos el, eh, La forma de empezar la, el programa el día de hoy fue Con una cancioncita o una melodía, no sé qué es lo correcto sí, es una Ah, De quién maestro? De Jorge Reyes, eh, el, del disco el, a la izquierda del colibrí. Si ustedes notaron, es una música. Esa música se le denomina música concreta, mm. porque no sigue patrones musicales, sino Exacto. solo sonidos. Las músicas prehispánicas así son, porque solo se siguen sonidos, no siguen notas musicales. Les pusimos dos minutitos nada más porque hay más música, hay mucha plática con nuestro invitado el día de hoy y quedamos que el tema es algo así como la muerte, su historia y su música. Venga. Porque su música, bueno, porque ya saben que el maestro y yo nos encanta andar <ríe> buscando eh, melodías que tienen que ver con los temas a tratar cada programa. Y pues sí, nos encontramos unos temas eh, bastante sabrosos, por llamarle de alguna forma, que mencionan algunos eh, rituales que se hacen en, en cuestiones a la muerte, pero las canciones son muy bailables, son muy alegres. Mm. Entonces, bueno, es como una forma de, de decirle a la muerte, no te tengo miedo, no te voy a recibir con el respeto que sobre se merece. Sobre todo la muerte en las tradiciones de las raíces africanas sobre todo, en la música bailable ah, ¿sí? del Caribe. Sí, sí, sí. Su historia, bueno pues la historia de la muerte no creo que sea tan profunda <risa> pues bueno, Todo ¿no? ser vivo inició muriendo también, ¿no? De uh -huh. alguna forma. Uh -huh. Y bueno, es, es un tema bastante largo, pero hoy vamos a hablar un poquito sobre tradiciones diferentes, el concepto que está en Sangogle de la muerte, okay. para ver así como sí, equilibrarlo un poquito, ¿no? Uh -huh. Es que de hecho en la, la muerte, en, dentro de las especies vivas, el único que tiene conciencia de la muerte por la psique es el ser humano. Entonces el ser humano Cierto. siempre se enfrenta al dilema de que no quiere desaparecer. Esa conciencia es la que nos da el miedo, <risa> ¿no? Sí, claro que sí. Y, y también tiene mucho que ver eso que menciona Beto con el hecho de que... ¿Quién nos sostiene como cultura para ver cómo vemos la muerte, verdad? Porque, porque, o sea, ¿cuántos miles de años llevamos muriendo también? Para que nuestra psique uh -huh. siga aferrada a, a, a un concepto y a un, a un cuerpo, ¿no? Sí, uh -huh. a un lugar a un también. Lugar. Uh -huh. Fíjate, yo me encontré un dicho popular mexicano, esos dichos que a, a veces uno no entiende, pero este creo que quedó muy bien, dice, ¿Quién dijo miedo a la muerte si para morir nacimos? Bueno, de hecho la muerte es un axioma, un axioma es una verdad que se demuestra por sí misma, mm -hmm. entonces... Pues, ¿Axioma? Exactamente, okay. entonces es, es algo que, que se demuestra por sí misma, o sea, porque la forma corpórea que tenemos va a desaparecer. Sí. Y se nota cada día, ¿no? Exactamente. Órale, pues en este caso me gustaría entrar en un concepto que es eh, la clásica flor que utilizamos para denotar, incluso la misma naturaleza es la que denota ¿no? nosotros no la seleccionamos, ¿verdad? ella crece en esta fecha para para para hacernos notar algo y nuestros antepasados, eh, primero por su nombre que sería Zen Poal sochit, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Zen Poal sochit? Zen es la manera de contar el número uno uh -huh. o determinar algo eh, en unidad, uh -huh. uh, Poali es la cuenta, todos tenemos una cuenta. ¿no? puede ser de las veintenas que vivíamos uh -huh. nuestra edad y sochit pues quiere decir eh, flor la flor ¿verdad? la flor de una cuenta uh -huh. y por qué es la flor de una cuenta porque como lo mencionamos todos los seres tienen una cuenta que inicia y termina entonces por eso se le pone a los difuntos porque innegablemente vamos a trascender nuestro cuerpo sí. y esta flor nos recuerda en nuestra cosmovisión mexica azteca Que, pues, está presente, ¿no? ¿Qué tan largo, qué tan corta va a ser esa cuenta? Pues ya depende de cada ser, ¿no? Dicen uh -huh. por ahí que todos tenemos la vida contada y que cuando te toca, aunque te quites, uh -huh. te llega. Sí. ¿No? Y, cuando, y aunque te pongas... Ajá, si todavía no te toca, pues no te, te salvas. Correcto. <risa> Oye, pues mira, yo me encontré... Eh, preguntándole ahí a, a San Gogle A mí me gusta porque luego eh, Al momento de platicar con el invitado O aquí con el maestro Resulta que no es tan cierto lo que te encuentras ¿no? Entonces vamos a entrar ahí en controversia Dice muerte Fin de la vida En la Biblia la muerte es equivalente A lejanía y ausencia de Dios Es una separación Ay, mamá. qué ovole Beto, ¿Sí por no? favor. Bueno, en la <risa> religión judío cristiana es una posición maniquea a la muerte. Bueno, el miedo a la muerte es porque estás, te vas a ir al cielo o al infierno, de acuerdo, cómo te portaste. Como te portaste. Las tradiciones precolombinas, de hecho, no era así. Uh -huh. No, aquí lo lo ah, voy bueno, a mencionar sí, sí. adelante, sí. Algo importante, fíjate, a mí me gustó esto. ¿Cuántos sentimientos encierra esta palabra? Con seguridad, más de los que todos imaginamos temor, miedo, terror, consuelo, incertidumbre, alegría, compasión, esperanza, venganza y todos los que le quieras agregar. Tiene Todas creo las que ansias. exactamente. Dice, "Uno de los más grandes temores del ser humano es sin duda la muerte. ¿Al sí. qué pasará cuando dejemos nuestro cuerpo físico? Lo que decías, Benja. Si realmente tenemos un alma o espíritu que trasciende a todos los a otros planos etéreos, si vamos al encuentro con Dios, cualquiera que sea nuestro concepto de Él, si tenemos un juicio por nuestras acciones, buenas o malas, o en su caso, si reencarnaremos, si nuestra alma no ha evolucionado lo suficiente como para convertirse en un ser de luz y debemos continuar con la rueda de las mil y una reencarnaciones. Todas estas reflexiones alrededor de la muerte y esta incertidumbre es la que le da un tono especial a todos los conceptos culturales de ella. Por tanto, este dilema es el que nos proporciona ese sentimiento de miedo a la muerte por esperada o en muchas ocasiones por injusta, según algunos conceptos humanos y por sobre todas las cosas, por democrática y definitiva. La muerte democrática porque no uh -huh. sabes si eres hombre, mujer, uh -huh. niño, grande, Órale. enfermo, sano, ¿no? Uh -huh. Ahí, el que si le tiene Tienes dinero o no tienes dinero. Aquí no importa, ¿no? Aquí uh -huh. te tocó y te tocó. Qué interesante es este tema en realidad, ¿eh? Dice... Se cree que en la antigüedad el negro representaba el inframundo. Para algunas culturas antiguas, el temor por la muerte invita a disfrazarse con un camuflaje mágico. A los de tez blanca, pintándose el cuerpo de negro. Y a los de piel oscura de blanco, sea mm. que no te reconozca. Mm -hmm. Este ritual lo llevan a cabo hoy en día algunas tribus africanas. Africanas, sí. Esto mm -hmm. con el propósito de evadir el espíritu del recién fallecido, para que éste no entre en el cuerpo de algún vivo. Oh. No a ver hasta ahí. Okay. No reencarnen, no. Bueno. ¿Perdón? No, nada más iba, para. Uh -huh. después uh -huh. le sigo leyendo, pero ¿Sí? aquí me pareció muy, muy bueno esto, que mencionó José Revueltas, que dice, la muerte es un acto infinitamente amoroso. ¿Cómo no? Revueltas tiene un, un título de un libro que se llama El luto humano, pero están bueno, hablando de, de lutos y de muertes, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate cómo las, eh, el hecho del miedo a la muerte... Eh, incluso tiene similitudes con varias culturas, yo ahorita me hiciste pensar en, en una tradición eh, precolombina que es el uh -huh. eh, cuando la, el, el difunto fallece eh, y va al Mictlán, va a pasar por nueve niveles, algo así uh -huh. Uh -huh. Y, y, y, lo, y viaja con sus enseres y con un perro uh -huh. Uh -huh. Consuelo Esquincle que le va a ayudar a transitar por el, por el Mictlán hasta que lleguen al, al final, después de los niveles, después de cuatro años, que es el, el, el, el Mictlán. de Kukli, Exactamente. Y, y ahorita me hiciste pensar en la tradición también eh, eh, griega de Caronte. Ah, sí. Caronte. Caronte, porque eh, se va al inframundo, también fíjate el término inframundo, en el Hades, uh -huh. el dios Hades, el dios del inframundo. Y eh, Caronte es el barquero que los lleva por el por el, por el, el estigio que es la laguna de, del inframundo eh, y eh, a los difuntos los los enterraban con unas monedas en los ojos o una moneda sí, bajo sí. la lengua me supongo que para la mordida Caronte <risa> bueno era para el sí, sí, la, claro, era la tarifa claro. de Caronte claro. era la cuota Oye, maestro su servicio, y apareció un perro Nada en esta vida es gratis. En el inframundo. Anubis simplemente es un perro sí, es un y peor. tiene una asociación con la muerte también. Exactamente, Anubis. Anubis. Y en, en, el, en, el, en el Hades estaba Cervero, Cerbero. Cerve. El, el Cervero, ¿no? Mm. Que era el que estaba a la puerta para, ahorita recordaste con que querían camuflajear la muerte, mm -hmm. para evitar que los muertos salieran y que los vivos entraran. Mm -hmm. Por eso Muy estaba ahí Caronte. su labor. Fíjate sí. que a mí, Ajá. perdón, perdón, sí, sí, no, adelante, a adelante. mí porque me llamó la atención esto, porque yo siempre les he dicho a, a la gente que, que me rodea que yo cuando me muera y cuando estén ahí en eso del velorio o, o lo que se use en ese entonces, a mí no me gustaría que la gente que vaya, vaya de negro. A mí me encantaría que la gente que vaya esté vestida de verde. A mí eso me, me encanta. Creo que un color no te... Eh, no te dice realmente si estás triste o no, ¿no? El sentimiento real se lleva dentro, ¿no? Entonces, yo esa petición siempre he hecho, por eso me llamó tanto la atención. Claro. Dije, ah, pues así sirve que más nos camuflajeamos todos. Sí, ¿no? de, de hecho, esta onda de vestirse de negro realmente es una tradición, más allá de lo judío cristiano, que empieza en Europa, y pues las viudas son las que empiezan a vestir sí. así, de por vida, o sea, no, Ay, es, no, es, sí. no es en el velorio, es... Forever. Y todavía más extremista tenían que amputarles el dedo índice de una mano. ¿Por qué? Para recordar que, que la importancia de su difunto, ¿no? Eh, en, específicamente era del esposo. Pues eh, sí. Del esposo, ¿no? No era general. Qué Ajá. egoísmo tan grande. Pues, unas maneras, ¿no? Sí, sí. No, no, no juzguemos las culturas. No, no, no. Pero pues sí, las culturas. Pero retomando el tema de Beto, por ejemplo, con los perros, me, me brinca que a eh, el Sholo le llamamos, el ¿no? El sí, ajá. Y Charlotte quiere decir complemento. Ajá. Squintly es ah, perro, ¿no? Entonces okay. es el perro que nos complementa. Sí, el acompañante, eh, ¿verdad? El acompañante el, el, eterno, al parecer, hasta, hasta lo que llamarían, eh, que dice Beto, el Mictlán, ajá. ¿verdad? El nombre completo sería Mictlampa ajá, para definir ajá. el rumbo. ¿Sí? Mi clan es el lugar. El lugar, exactamente. Y Miqistli es la esencia de la muerte. Pero realmente muerte es una palabra también, eh, pues, foránea, por eh, decirlo así, sí. ¿no? Eh, realmente aquí le llamábamos transmutación, Ajá. como tal. Sí, eh, sí, Así, que también transmutación es una palabra, pues, evidentemente castellana, Ajá. pero se asemejaría todavía más al concepto de la cosmovisión que, que tenemos y que vivimos, ¿no? Porque Miqistli... Es representado, sí, por una calavera, incluso cuando se posiciona en las imágenes, no se posiciona de frente a nada, sino voltea hacia arriba y siempre está acostada a su cabeza en tierra, porque la misma madre tierra, eh, Tonantzin Tlali manifiesta y, digamos lo que no, o sea, todo lo que tenemos abajo de nosotros es un símbolo de transmutación sí. Sí. de toda la vida anterior que ha habido, ¿no? Desde, Energía. Ajá, energía, llámale petróleo, llámale hojas, ah, hojarasca, composta, o sea, todo está ahí, toda nuestra historia de, de nuestros antepasados está enterrada y transformada para crear nueva vida. Cierto. ¿no? Entonces, miquistli es lo que representa, cómo todo se transforma para dar vida a lo nuevo. Por eso, nuestra cultura, y, y muchas culturas madre, manifiestan más allá del temor, porque oh, evidentemente es un temor, o sea... Eh, es natural sentirlo, no te voy a decir, oh, no, no, nosotros mexicas desde que no lo sentimos. Claro, no, no, no, es que es algo desconocido. Ajá, ¿no? ajá. Pero nuestra gente, nosotros mismos nos preparamos día con día para morir, la verdad. O sea, te tienes que hacer a la idea que no es que vaya a ser de una forma u otra, sino el hecho de aceptar que vamos a trascender y vamos a nutrir a lo que viene, ¿no? Sí. A lo que sigue. Este, no sé si haya todavía un poco un minutito para definir dos conceptos. Sí, sí claro, ¿Sí? y luego nos vamos a la primera canción del día. Maravilloso. Dentro de Mikisli existen dos personajes, como toda la dualidad que maneja nuestra cosmovisión, ¿verdad? Y sería Miklan Tekukli, que mm. es la, la manifestación masculina de la muerte, uh -huh. eh, y está Miklan Siwat, que es la esencia femenina de la muerte. Y mi maestro me explicaba tan bonito Es que él ya lo tiene súper digerido sí. Y yo apenas lo estoy entendiendo Y manifiesta que Estas dos esencias, tanto masculina Como femenina de la muerte Representan las muertes que tenemos En vida uh -huh. Y yo me fui por el lado de la psique ¿no? uh -huh. Ah sí, la muerte del ego maestro <risa> <risa> Me dice, no, no, no es nada subjetivo no. eh, Son conceptos tangibles Como por ejemplo eh, Mictlantecukli representaría, por ejemplo, cuando los animales se van a invernar, invernar o oh, invernar, invernar, ajá, de invierno, ¿va? invernar, ellos, hay animales que se meten a la tierra y bajan sus latidos básicamente hasta la muerte, sí, claro. como los sapos del... como los sapos, los sapos en Isla Tiburón, ¿verdad? como del... los sapos, no sabía qué de Isla Tiburón, sinceramente, pero... Ahorita, bueno, sí, okay. perdón, perdón. No, no, todo bien. Los osos y muchos animales, la verdad sí. no conozco así un montón de animales, pero sí el estado de latencia y la hibernación, sí la conozco, ¿no? Y es una de las formas de manifestación de la muerte en vida. Uh -huh. Asimismo, eh, desde el concepto de, de, la, de la imagen masculina de la muerte, está... La tengo en la punta de la lengua Bueno, para brincarme al de la mujer Ajá. Sería, por ejemplo, cuando las semillas entran en la tierra Eso es la muerte también Ajá. Las entierran como como a cualquiera persona que fallece Y esperan otra vez renacer Ajá. Pero primero tienen que morir sí. Fíjate ¿verdad? que no lo, no lo había visto así, ¿es Ajá. cierto? Es bien bonito sí. Y ya yo me recordé el otro de Mictlan-Tecutli Mictlan, Mictlan Ajá, que es este cuando dormimos Ajá. Ajá. Así de simple, el reposo para repararnos Antes de volver a despertar es una muerte. Sí. Entonces creemos que no conocemos la muerte porque es el miedo y todo esto, pero en realidad morimos cada día. Nadie sabe si vas a despertar, okay. ¿verdad? Y sin y embargo y te dejas gente, ir. Y mucha gente ha quedado ahí en, en el sueño y ya no despertó Y de hecho es una manera bonita porque la verdad sí. es que, o sea, no sabes si vas a despertar. Y tú te duermes con la mejor ¿Con actitud, con toda la confianza, ¿Sí? agradecido sí, sí. por tu día. O sea, es una bella forma. Qué Fue. bonita manera de. Ah, de liberarse un poco del temor la, la verdad. verdad sí ¿No? y aparte que no te dolió Ajá. bueno a ti porque imagínate el shock a los que tienes al lado no pero claro, pero a ti no claro. te dolió nada ni sufriste ni supiste a qué hora ni... quedaste todo lindo supongo fue <risa> pues, sí y realmente a lo mejor te quedaste en un sueño no sí, sí. y a lo mejor así es la muerte y, y creemos que va a ser tan tétrica dolorosa, pero en realidad a lo mejor es un segundo cuando te toca ya ¡tín! y te vas Sí. Ay, vaya que ahorita eso de la muerte está como de moda. Híjole. ¿O no? Sí, pues sí. Pero bueno, pues vamos a ir a la primera canción del día, que creo que no vamos a poner tantas canciones No, no, como no, está interesante el diálogo. Está, porque nos faltan como cinco hojas de lectura. Eh, nuestra primera canción, Carlos, por favor... No sé, te saludamos al principio, no, ¿verdad, y... Carlos? No, no sí, Perdón. Buenas noches al, al chico de controles, uh, al buen Chak. El mago de las 5G. Uh. <ríe> ok, nuestra primera canción del día va a ser una que se llama Palos Santos Flores. Mm, mm. Y la canta Perico Hernández. Yo sé que les va a gustar. Escúchenla y pónganse a bailar, chicos. Aquí estamos ya. El sueño yo disfrutaba Mi cabeza volaba lejos a otra dimensión Para sentirme mejor también dale un saludo bonito y así quedará escrito que también te recordaste, a la recordaste para Yema y a Morena que es la dueña de los homares les traigo aquí los rosales porque Dios se lo mandó hermana ya es yo Dios, Dios, la Jungle Thank yeah. you. regresamos qué tal Mr Benjamin le gustó no le gustó yo no dejé de menear todo <risa> así de fácil ah, sí. ahorita se sí, estaba comentando con Benjamín que me gustaría comentarle acerca de lo del sapo que le decía que se entierran los animales en la tierra ahorita lamentablemente hay una hay un hay un boom donde eh, están consumiendo la lo que le llaman la medicina del sapo ah sí es un sapo que se da en, en el desierto de Sonora mm con los que y los Eris, uh -huh. ese, ese ese sapo se entierra durante meses, y ese sapo le, le están de las glándulas DMT, uh -huh. pero un DMT como potenciado, uh -huh. entonces como lo están manejando mucho, aunque a las personas que son adictas, teniendo un viaje con ese, de mención del sí. sapo, entonces, a lo que yo voy, bueno, que no tiene que ver con la muerte, bueno, también un sí. poco con la muerte, que ah. mueren, me acordé, y me que por sí, por los que se mueren, <risa> Es que pobres sapos porque los van a exterminar, oye. O sea, es, es, sucede con todas las medicinas sí. este, nativas, ¿no? Sí. O sea, Hicuri, bellote también, o sí. sea, todo todo eso, sí, sí. Ajá. Y ah, como bueno. buenos depredadores, los humanos llegamos y... Pumala, sí. O sea, el dato también es que el DMT... Eh, eh, lo, lo emanas al salir, mucho ya lo saben, obviamente. Sí. Lo, cuando naces, explotas DMT. Sí, sí, sí cuerpo, DMT. Y cuando mueres, hay otra explosión de DMT. Sí, de hecho, todo, todas las drogas externas que se consumen, eh, incluso estas el cuerpo las produce. Mm. Entonces, cuando no tienes la capacidad mm -hmm. de producirlas, hay una manera que sí se pueden producir si aprendes a meditar mm -hmm. y respirar. Y a respirar sí, pero como en, en la vida moderna y en, sobre <susurra> todo en occidente que estamos acostumbrados nomás al consumismo, este queremos que todo se nos dé fácil esa gente si supiera que todo ese tipo de drogas se pueden tus cuerpos las produce puedes evitar gastar tanto. Sí, <risa> para empezar. <risa> para empezar. Y, y realmente sí, aclarar un punto sobre las eh, plantas maestras. ¿no? Sí. Enteógenas. Así se les llama. Enteógenas. Enteógena, Enteógenas, ajá. Enteógenas. Y medicinas ancestrales, la verdad, este ya, ya lo tenemos bien visto. Solo los maracames, o sea... Ah. El, para empezar, ya habíamos, creo que he hablado en hace como muchos sí, temas atrás, sí. que lo chamán eh, es una palabra que viene como de, de África sí. y más allá, de hecho, Medio Oriente. Sí. Entonces, cualquier persona que se denomine chamán aquí, para empezar, y que, que sea chamán y que quiera utilizar una me, eh, medicina enteógena, eh, nativa, ya, por favor... Piénsenlo 10 veces sí. antes, ¿sabes? Porque las únicas personas habilitadas para para impartir medicina indígena, pues, ¿quién creen que son? ¿Verdad? Los indígenas. Claro. O sea, solo un seri, solo un yaqui, este, maracame, un, un Wirrarica, ellos te pueden llevar y te pueden enseñar la medicina que existe. Así que, ponte trucha, amiga, amigo y... Piénsalo mil veces. Hay, como dice Beto, hay otras medicinas más sutiles, igual de efectivas si te das un ratito para ti. Sí, como, la, como el baile. Sí. Así de simple, ¿no? Ya lo estamos convenciendo sí. maestro. Es que no hemos bailado ni danzado juntos. Sí. Pero no llegará el momento. Llegará el momento. Ok, Venga. oiga, pues, siguiendo aquí con las definiciones de la muerte, yo me encontré también lo siguiente. Dice que los mexicatu. Veían la vida como un breve instante sobre la tierra, así que tenían muy presente su fugacidad y recibían a la muerte como parte de un ciclo natural, mm. que es donde nosotros occidente nos estamos eh, agarrando, ¿no? O sea, no, nada Está más acá. la vida, la muerte no, o sea, no viene incluida. <risa> sí. Dice, sin embargo, la pérdida de los seres queridos era, tal como ahora, muy dolorosa. Así que para despedirse se llevaban a cabo ritos funerarios que garantizaban su descanso eterno. Pero no hay un buen descanso sin merecerlo. Eso me fascinó. Uh -huh. Si no lo hiciste bien, ¿por qué uh -huh. vas a descansar? Uh -huh. ¿No? Sigue. Uh -huh. Así que el partir de esta vida solo representaba el comienzo de un largo viaje de cuatro años, lo Ajá, que estaba mencionando. Sí, sí. ¿Qué tendría que hacer el difunto para poder encontrarse en el Mictlán mm. con el señor de los muertos llamado Mictlán Tecutli y así descansar mm -hmm. ahora sí mm -hmm. en la paz eterna mm -hmm. ¿Sí o no? De hecho ahorita me hiciste recordar un parte de un poema del, del emperador poeta Nezahualcóyotl que mm. decía no por siempre en la tierra solo un poco aquí ¡Wow! Me hiciste recordar ¡Qué obole. Bueno, pues, en cuanto a eso... Ah, sí, Nezahual. Yo, yo siempre, siempre sacas de Nezahualt. Me encanta, me deja, me deja volando, la neta. Ok, pues, um, sí, siempre ha sido una transición dura, ¿no? Eh, y por eso este tipo de actos que ahora eh, tenemos como los altares, el Día de Muertos, nos ayudan a, a evocar todo lo que necesitemos Decir en lo no dicho, ¿no? O sentir en lo no sentido que cuando tuvimos esas personas, este, pues no hicimos, no dijimos y no transmutamos, ¿verdad? Y a veces podemos complicar también su camino según nuestra cosmovisión. Eh, yo lo que lo que sí he aprendido en este camino eh, más este, más nativo es que aquí nos clavamos durísimo con los humanos. Uh -huh. ¿verdad? O sea, el Día de Muertos solo es para humanos y la verdad es que no todo trasciende todos los días. Este, este día en particular eh, existen dos veintenas dedicadas a, a todo lo que trasciende y se transmuta, o sea, la muerte, no todo lo que muere. Eh, no me acuerdo exactamente, disculparán ahí. Este, solo me acuerdo de una de las veintenas que se llama Sempo aliljuicat sempo aliljuicat y es cuando empiezan a salir las primeras flores en agosto. Desde ahí empezamos a darle su tiempo a todo lo que fallece, porque la, las simples flores son una de las expresiones de la naturaleza más fugaces, ¿no? uh -huh. sí. Son las de las más de hecho, fugaces. O sea, de hecho, eh, eh, las sochi, sochimes sería en plural, las sochimes eh, eh, emanan Con este concepto que acabas de mencionar, que solo descansa quien merece, ¿verdad? O, o cuando lo mereces. Sí, sí, que si no lo hiciste bien, pues por casa descansa, Ándale. ¿no? Dice... Ay, caramba. Pero... Ah, dice, pero no hay buen descanso sin merecerlo. La flor, por eso es tan importante para nuestra cultura, porque representa el esfuerzo total... En una planta vamos a verlo así, sí. aunque también puede ser obviamente muy filosófico, pero es el esfuerzo total para emanar y tener semilla, ¿no? Uh -huh. Para dejar algo, solo dejaremos cantos, danzas y flores, ¿no? Sí. O sea, se refiere a las acciones que te, tocaron tan, te tomaron tanto esfuerzo para que emanaras esta belleza y en realidad es fugaz, ¿no? Entonces, desde agosto empezamos a, a observar Con certeza, actos en, desde la naturaleza y en los humanos que representaban pues el trascender. Sí. Después viene otra segunda veintena que realmente se dedica a eh, la, la la traducción. Si ¿sí me acuerdo, no me acuerdo del nombre, la verdad. Este, ah, no, sí, si sí me acuerdo del nombre. Es, eh, <risa> es eh, Ne Nesochimako. Uh -huh. Nesochimako. Y es, quiere decir a quien se le dan las flores. Y eso empieza en septiembre. Ajá. Y, y eso es justo lo que hablábamos ahorita. O sea, puedes darle las flores. Nosotros se la damos a las personas, pero en realidad puede ser a, a cualquier ser. Eh, que tenía vida que tenía. y dejó de tenerla. Así es, ¿no? Y eso es este, me parece asombroso que perdamos la capacidad actualmente de, pues, entender la sutileza de la naturaleza. De los eh, hermanos de pelo que les llamamos, que pueden ser gatos, perros, sí. todo aquel que tenga pelo uh -huh. Los hermanos de plumas, pues ya su nombre lo dice uh -huh. Y los hermanos de escamas, ¿no? que serían todos ellos Fíjate, como ahorita es, que estás hablando de eso, mis, me haces recordar del, del, del jainismo de Mahavira Jain, jainismo. jainismo Ajá, de, en, en Oriente como hay otra concep concepción de la muerte totalmente distinta uh -huh. con la reencarnación uh -huh. Y los jainistas y eh, como Mahabari, maj eh, ellos son como los predecesores del, del budismo, mm. es parte del hinduismo, donde ellos son un poco extremos porque para ellos no el ser humano no está por encima de nadie. Uh -huh. O sea, tiene el mismo valor un guijarro, una flor, un, una cucaracha que tú. Uh -huh. Entonces ellos son incapaces de, de matar a un animal, ni siquiera, pueden, ni siquiera arrancan por decirlo un tubérculo, no no se lo comen porque lo están arrancando de la tierra solo las flores, wow. los frutos pues ya en sí uh -huh. son los que consumen, ellos no, no lastiman, no lastiman a ningún otro ser vivo porque bueno una de las partes que nos viene a poner en la tierra mucho fue el humanismo ¿no? de que el ser humano es primero y todo lo demás viene a servirnos ¿no? Uy. sí sí sí sí pues en ese caso como cómo como cómo le denominaban nuestros antepasados a ah, esta cuestión ah, se me fue el papelito el <risa> apuntador ¿Eh? ahorita ahorita vuelve ahorita vuelve pero qué bonito qué bonito sí no no debemos de perder de, de, de tono eh, y practicarlo es difícil ah ya me acordé que nuestro maestro nos enseña eh, acá eh, toma más romero. <risa> pero, pero, más romero toma más romerito <risa> <risa> Eh, nuestro maestro nos recuerda, me, me gusta recordarlo con dos frases. Eh, sé tranquilo como el agua, sé tranquilo como el viento, sé violento como el agua, sé violento como el viento. Y esto se refiere a que, la verdad, eh, hay, hay animales que sí ponen en peligro nuestras vidas. Sí. ¿Verdad? O sea, ponle lo que quieras, ¿no? Capulina... Coyote, jaguar y está bien, los honramos y, sí. y de hecho yo uh, alguna vez antes de entrar en, en este camino como más de mexica, de azteca, pues uno se empapa de muchas corrientes ¿no? tratando de encontrar su camino, eh, no digo que este sea el definitivo tampoco, Ajá. sino que estoy aprendiendo de él y me acuerdo que sí, veía el hinduismo y decía bueno... ¿qué hago con las cucarachas? O sea, ¿cómo le haces? No? O sea, ¿qué sí, onda? Sí, sí, y sí. al principio, pues, la neta, y actualmente todavía lo hago, ya no les tengo asquito, las barro y las aviento, pero así... ¡fum! A la ah. casa del vecino. Claro. Ay. Un saludo, a mi hermano Ernesto. Ah, no te creas. No, no, no. Eh, y, por ejemplo, pero te vas volviendo más útil. El chiste es desarrollar una conciencia y un criterio que te permita eh, definir qué te afecta y qué no, no que mates a lo loco, ¿verdad? Por ejemplo, ay, yo, este, reparto aguamiel comercial, este. Riquísimo re... es lo que estamos tomando hoy. Ah, sí, cierto, les traje un regalito aquí a la producción. Saludos producción. <risa> este, eh, cuando tú derramas una gota de aguamiel donde sea, parece que las hormigas, digo, de por sí lo dulce les llama, pero sí. lo, el aguamiel tiene un poder triple, sí. o sea, no, o sea, se llena. O sea, la fiesta, la fiesta, Ajá. la pachanga, el, y entonces. Me he vuelto un experto de cómo no matar hormigas, te lo prometo, se va a ir bien loco, este, radio escuchas perdónenme mi locura, pero cuando yo veo un platito así lleno de hormigas, lo que hago de verdad es, le pego como unas vibraciones así, les empiezo y a salen corriendo primero se, a, se asustan y luego dicen algo sucede y luego voy y las dejo al jardín, así el plato. ¿Quién se toma la delicadeza, verdad? Sí. Tómense la delicadeza. Sí, y, sí. Y ya cuando vuelvo cinco minutos después, me creerás que sí queda una que otra. Sí, una despistada. Despistadón, Y yo digo, oh, mija. ¿Y eso, dónde quedaron las demás? Hey, todo para <risa> mí, dice. ¿no? Sí. Y entonces, otro pensaría, no, pues ya, ¿no? Pero no, también se vale soplarles, ¿no? Sí. Uf, les pegas un sopladón y es el elemento más, este... Efectivo. efectivo. Las no. cambias de casa. Pues sí, sí es ¿verdad? cierto, sí puede ser. Sí da... A mí las cucarachas la verdad es que no me da ningún remordimiento ¡Ay! quitarles la vida y... No, no, la verdad es que ahí ni me la pienso. Las hormigas sí un poquito se respetan, pero es cierto eso, que de repente nos olvidamos que los otros también tienen vida y que si están ahí es porque es un ciclo, es como las abejas, ¿no? Sí. O sea, de repente hay gente que mata abejas así... Y, porque la vio y no descansa hasta que la mata. Al fin ¿no? fin de cuentas, el gran depredador somos nosotros. Híjole. Y, y no saben <risa> realmente ya el daño. Sí. Pues yo no lo dudo que de repente sí. llegue por ahí alguno. De hecho, fíjate, ahorita que estamos en esto de la pandemia, la modificación de, de, de, de, de la naturaleza, que es parte de nosotros, todas estas epidemias, y ahorita que estamos metidos en esta, todos hablan, ah, ya, ya menos vamos a salir, pero preguntémonos, ¿qué cambio has hecho? Uh -huh. Ninguno. Uh -huh. O sea, esperamos que alguien llegue y Salve, con una varita máquina Se acabó. Se acabó. O sea, aquí tengo una vacuna y... Bueno, y Beto, todo sigue igual. Yo sí diría que sí he visto a personas más conscientes con el clásico tema que nos encanta a nosotros tres porque somos productores de alimentos, Ajá. pero mejorando su salud a través de la alimentación, sí. inmunizadores clásicos, ¿no? La verdad, por ejemplo, yo admiro mucho a las personas que ya tienen una edad... Pues madura, voy a hablar de personas de 60 años que la psicología común los considera como entes no aptos para el cambio. Ajá. Y todavía lo hacen. Yo veo a mi madre tiene 64 años y la verdad es que con, con constancia y todo genera cambios que yo digo, wow y ahora en estos tiempos pandémicos, este, lo está haciendo más, sí. y se le nota aparte o sea, eso es lo mejor de todo, ay, ¿no? Si cuando es... se nota, es bueno vale la pena el tal, sacrificio porque mucha gente le llama sacrificio uh -huh. porque tiene que castigar esos eh, dulces gustos sí. o grasosos gustos que se daban yo le llamaría el sacro oficio Sí. Sí, <risa> bueno, sea, es, puede ser. este Volviendo un poquito al tema de, de la sutilidad su en la muerte. O sea, ¿ustedes han visto algún altar dedicado a, a, que no, a algo que no sea humano? No, nunca. ¿Un ¿No? No. ¿No, perro? No, no, ¿No? jamás. Órale. Oye, pero a ver, ahorita que sí, mencionas sí. eso de altares Por de muertos, porque ya nos quedan 15 minutos nada más de programa. Wow. Sí, esto... Miau. Y ni te puedo preguntar que si vienes la próxima semana. No. Bien, no. <risa> ya sabía que no. No les vamos a decir por qué. No. Ok, fíjense bien, yo encontré eh, en esto de los altares de muerto, a mí me llama mucho la atención, yo recuerdo cuando yo era pequeña, uh -huh. pues como que no era tan común solo en las escuelas, era uh -huh. donde sí te pedían que tus flores uh -huh. y lo que tenías que llevar para que montaran el altar uh -huh. de muerto, ¿no? Uh -huh. Y ahora, o, o, o no sé, a lo mejor en ese tiempo yo no me daba tanta cuenta, pero ahora... Sí me entero que hay mucha gente que pone altares en su casa. Sí. Eh, ya supe que hay por niveles, mm. eh, que cada nivel significa algo, que si le pones papel de china, que la comida, que el vino, de que la ropa, <risa> no sé. Entonces, eh, yo estuve preguntando y todos coinciden en que cuando ponen un altar de, muer de muerto es sentimiento. Eso es lo que hace en general a uh -huh. una persona poner un altar de muerto. porque Porque sienten que van a venir, como es la, lo que dice la tradición, sienten que ellos realmente van a venir, sienten que están acompañados por sus muertos, sienten que todavía hay tiempo de darle ese gusto, de dejarle un taquito de frijoles o un panecito que tanto le gustaba, ¿no? Entonces, me gustó esa parte. Sí. No sé si nosotros hemos montado algún... ¿Altar solo en la primaria de los el, hijos? Cuando hicimos en el parque. Ah, en el parque ah, de la casa. Okay. Todo el parque lo hicimos un altar y padre. Mm, sí. Con los vecinos. A mí lo que sí me fascina de los altares de muertos son las veladoras. Ah, eso me encanta. Esos que se prenden con todo y... Con todo y papel con todo de todo todo china. Y <risa> no, Nada bueno, ahí les va, yo me encontré esto. Altares de muerto. Su origen se remonta a las culturas mesoamericanas que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles. Como las etnias me mexica, maya, mixteca, texcocana... Eh, Zapoteca, tlaxcalteca y totonaca. Teotihuacana también. Originalmente, perdón. según el calendario mixteca, se celebraba durante el noveno mes del año solar. La mm -hmm. pervivencia de esta tradición, luego de la llegada de los colonizadores y el proceso de evangelización, se explica en la función, en la fusión, perdón, sincrética de la mm -hmm. tradición mm -hmm. mesoamericana con la católica, de allí que el calendario coincida con festividades de la cristiandad como el día de todos los santos que es el primero de uh -huh, noviembre uh -huh. y el día de los fieles difuntos los fieles que difuntos. es el día 2 de noviembre ¿no? uh -huh. dice el ritual tiene como objeto honrar y celebrar la vida de los antepasados, de los muertos queridos y de los muertos ejemplares en este sentido se los regala con todo tipo de ofrenda y se levanta un altar en su memoria dentro de las casas. Como tal, el Día de Muertos es un día de recogimiento y oración. Mm. Yo no he notado esa parte mm -hmm. eh, en nuestra cultura, pero bueno, aquí... Hablas sí. de lo del recogimiento y ¿no? todo el mundo sale a... Sí, sí, sí, o sea, hay hasta fiestas, ¿no? Sí. Por esto el Día de Muertos, vestirte sí. eh, de... ¡Ay Dios! De calavera de, y todo esto, Catrín. ¿no? De Catrín, de Catrín perdón. Oh, Dice, pero también... Eh, es un día de fiesta Se celebra la memoria y la presencia de los muertos familiares Que ese día regresan a casa para estar con sus parientes Y para nutrirse de las ofrendas que se les han dedicado Según la tradición, el día primero de noviembre se dedica a los que murieron siendo niños Y el día dos a los adultos También el día 28 de octubre se recibe a quienes murieron a causa de un accidente Yo eso no lo sabía Mientras el 30 del mismo mes, son los niños que murieron sin recibir bautizos los que llegan. No sé si esto tenga ya que ver con la religión católica. Totalmente. Sí, ¿Sí? ya sí. lo... Como dijiste, es un sincretismo ya, ¿no? Sí. Okay. Si hay elementos... Uh -huh. Esto me gustó. Actualmente, la, la festividad es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural uh -huh. Inmaterial de la Humanidad. Uh -huh. Eso me encantó. Uh -huh. Y es tenida por los mexicanos como símbolo de su identidad nacional. Uh -huh. Los niveles. Uh -huh. Hay altares de tres niveles, hay altares de siete niveles y hay altares de dos niveles. Dos niveles significa la división entre el cielo y la tierra. Uh -huh. ¿Sí? Eh, tres niveles es la tierra el purgatorio y el reino de los cielos mm. así okay. según ya nuestra religión ¿no? y qué pones en, en los niveles ah eso, ¿Cuando, eso cuando es. purgatorio y así eso ya no fíjate que eso ya no lo órale, investigué órale. porque supuse que no nos iba a alcanzar el yeah. tiempo <risa> <Por supuesto. risa> y aparte porque es un tema súper amplio la sí, verdad. sí sí la verdad o sea. que sí pero aparte porque yo sé que ahí diferimos un poquito bueno diferimos no difieres con Google ...en la definición de un altar de muertos? Mm, eh, ¿Ya me ventaneó? Ah. No, no, no. No importa, Google no se da cuenta. ¿Segura? Eh, parecía no que está en todos lados. No te no creas. No No, no es que difiera, lo que pasa es que... Mm, bueno, para empezar, tradición le podemos llamar a cualquier acto que tenga 100 años de vigencia. Uh -huh. O sea, ya que tenga 100 años ya es una tradición pero hay tradiciones que tienen miles de años uh -huh. entonces ahora con el cinquetismo y el olvido el pasado olvido porque yo creo que estamos en una etapa más consciente de recordar este cómo cómo hacíamos las cosas pero este pues o sea algo que tiene ya mil años es este la ceremonia de Miquistli, uh -huh. no donde lo que se ofrenda es este es una velación Totalmente nocturna Porque le ofrendamos nuestro sueño Que es una de las cosas más valiosas que tenemos eh, Es un poco duro de ver Porque puede, puede tomarse desde varios aspectos No todos pueden velar, la verdad O sea, es durísimo velar y se, se termina con danza en la noche en la mañana, en la madrugada se danza, uh -huh. entonces tú ofreces pues tu cansancio, ofreces cosas que, que realmente tienen un sentido fundamental para tu vida uh -huh. este nos decía a veces nuestro maestro pues sí, flores, ok pero pues flores, o sea no, no, es, es bonito, es el otro sentido es bonito, pero no estás ofrendando nada que realmente sea bien valioso cueste, para ti, ¿no? ¿no? como tu vida o sea, realmente. oye, pero estamos hablando en ofrendar Cuando tienes a tu muerto ahí o ah, no. No, para, estos para, días de, para estos días ah, de celebración, uh -huh. ¿ok? Sí, que, que no sería, por ejemplo, el uno y el dos, ¿verdad? Esto es el sincretismo creado sí, con los españoles. Uh -huh. Ajá, se define porque la gente nativa, pues no quiere olvidar sus tradiciones. Entonces, vamos a decirle alianza, este, porque tampoco hay que hay que clavarnos con un rollo de de juicio hacia ninguna etapa cultural y civilizatoria de, del planeta. Este, entonces, en esta alianza de, de culturas, pues la gente nativa no quería renunciar a sus ceremonias porque, y menos por sus eh, difuntos, o sea, qué sentimos claro. por las personas que amamos, ¿no? Y bueno, pues la, los frailes, curas y toda la eclesiástica pues dice, órale pues y permiten que estos días se manifieste eh, con una mezcla de elementos. Por ejemplo, a, a diferencia de, de, de los altares actuales, eh, so, acá solo se ponía unos arcos creados con flores de cempasúchil y hechos de carrizo o otros, puede ser palo, palo bobo, palo rosa, cualquier eh, tronco flexible que pueda crear un arco uh -huh. y se llena de cempasúchil, uh -huh. ¿no? Este, y se arma un momochli que el momochli es vamos a decirle altar, por definir la palabra, pero es en el piso, y se ponen todos los elementos que a la persona, a nivel del piso, ajá, uh -huh. que porque realmente para nosotros el piso tiene un valor excepcional, claro, o sea, es nuestra madre tierra, ¿no? Uh -huh. y la verdad es que un centímetro arriba ya es cielo, uh -huh. ¿no? no hay que elevarlo acá tantísimo, ¿no? <risas> ¿Sí? bueno, pero, tiene lógica, sí, claro, ¿verdad? entonces ahí rendimos este, pues tributo a qué le gustaba a esa persona, ahí a nivel del piso los elementos básicos, los, eh, lo que llamamos espíritus generadores de vida, de vida como el fuego, el agua, la tierra, el aire, ¿no? Mediante los elementos clásicos que sería el atecocoli en el aire, que es el caracol con el que ah. se suena. Uh, ah, ya, ¿verdad? sí, sí, sí. Este, el clemite que es el fuego de mano, que es como un saumerio, por decirlo uh -huh. así. Uh -huh. Este... La tierra se puede representar con un grano, semillas, en un cuenquito Y el agua también en, en esa captación, Ajá. ¿verdad? Eh, la, la muerte o la transmutación es eh, algo que sí me gustaría recalcar Porque tenemos cierta mofa, que es bonita eh, Para ver la, la muerte con mayor... Se me hace una ambigüedad bien, bien rara Ustedes este, lograrán descifrarlo aquí, ustedes también radioescuchas Eh, como cuando tienes miedo, pues hay algunos recursos que puedes utilizar a tu favor, ¿no? Como las bromas. Como las bromas. Sí. Es un tanto irreverente, aceptado y en la cultura uh -huh. se vería como una especie de heyoka, que es este un personaje como el Joker uh -huh. en la corte real que se mofa de, de todo para pues romper como los momentos tensos, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Y captar toda la atención. Sin embargo, eh, para nosotros y nuestra cosmovisión es un momento de pleno respeto, ¿verdad? Sí. O sea, sí podemos bromear, no, no son lutos no, no pasa, ni nada, no. pero de eso a, a, a, a entrar en la mofa es algo muy diferente, ¿verdad? No sé qué, qué opinen ustedes sobre ello. Yo me acordé nada más que ayer estaba escuchando el programa de Flores y Colores mm. y ahí Guillermo hizo la mención de que es muy común o, o es como lo normal mm -hmm. que cuando vas a un velorio Todo termina en chistes. Ah sí. O sea, y y es cierto, normalmente estás en un velorio y no falta quien comienza y escuchas el que se están riendo, ¿no? Pero fíjate, sí, ahorita a mí se recordó también una cosa, una vecina me, me platicaba cómo, cómo hay personas que todavía tienen metido eso de la onda precolombina porque me decía porque eh, que tuviéramos un perro. Ah sí, ella porque me, me dijo convencido. Es que el perro te va a ayudar a cruzar. O sea, pero no me lo decía. Ni... No, no, no, no no no no en serio tienes Era. que tener un perro porque el perro te va a ayudar a cruzar cuando mueras Él no, ella no me da una explicación ella ella está Lo está, vive. está segura no Lo y vive. ella ella dice que ella por eso comenzó a tener perros claro, porque ¿por ella estaba segurísima a a cruzar. la bronca es cuando el perro se muere antes que tú verdad pero es parte no supongo ¿crees? Que, claro. que te espera no la cruzada, sí Ajá. yo pienso que te va como preparando el camino Uh -huh. sí. Aceptar la muerte de cualquier ser es, es duro. Sí. Ay, sí, de las mascotas es uh -huh. terrible. Y por eso nos ayudan a prepararnos a nosotros en sí. ese momento. Sí. Oye, pues yo pienso que sí tenemos que continuar ese programa, Benjamín. Sí. ¿Y cuándo? Qué, ¿Qué día cae el próximo martes? ¿Qué eh... día es? ¿El ¿Numérico? No, pero sabes qué? que tenemos ah. un problema, que ese día tenemos ya invitada, confirmada. Ah, no. te, doy, te damos 15 días. ¿Cómo ves? 15 días. A ver, estamos hablando Uf. que hoy es 27, uh -huh. el siguiente es 3 y el siguiente es 10 de noviembre. Todavía estamos recordando Todavía los podemos hablar de los muertos. Okay. Como estamos aquí en escucha nacional internacional. Este... Aunque no lo creas, nos escuchan de fuera sí, del cierto, país. ¿no? Sí. No, oh, pues un saludote allá, Una a patrón, todos los rincones ¿eh? de <ríe> Temastián de las tunas del norte. <ríe> no no es cierto ah otra cosa y eh, para para lo del programa nos ponemos de acuerdo claro sí, sí porque Vemos ya nos si vamos hay, tenemos es que hay producción, poquitito ahí tengo producción de alimentos este entonces ver si cuadran las fechas uh -huh. mm, había un comentario que quería hacerles con respecto a eso pero qué tenemos también canción, ¿Canción? ya nada más para es despedirnos mandar canción okay vámonos y nos a canción, vamos sí. A canción sí pero hay que despedirnos antes porque ya claro. tenemos poquito tiempo entonces Bueno, muchas gracias, Benja, por sí. haber venido y esperamos que regreses pronto. Muchísimas gracias por invitarme Hay siempre. que comprometerlo ya que venga el 10. No tienes nada que hacer, Miren Benjamín. Miren cómo son? Mira, ayúdenme. <risa> <mándenme> mensajes ahora. <risa> no, los mensajes son que, ¿qué pasó con los tamales de frijol? Sí. Ajá. Sí. Híjole, discúlpenme, la verdad, Este voy a hacer para la próxima semana y Meche se va a encargar de difundirlo <risa> para que sea cierto. Esta semana, pues, soleamos aprovechando el, corso, el comercial, Este, hicimos un pozole y le vamos a mandar también a través del WhatsApp ahí una receta. ¡Ah, la receta, Meche! Nos la debes uf, para el 10. Uf, Nos la debes y ya traes la compromiso. prueba, por favor. ¿Te okay. parece? Va. Chicos, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros. Nos escuchamos el siguiente martes, donde tenemos ya confirmada una gran invitada. Es una chica que es una maquillista y peinadora profesional y hace unas cosas maravillosas así que ya está confirmado y hay una gran bailadora hay ah, una gran bailadora aparte eso es cierto así que le mandamos saludos a nadie si nos está escuchando aquí le esperamos la próxima semana gracias Benja gracias maestro y nos vamos a ir noche. Carlos ya para no volver con una canción que se llama Patualtar y la canta Vámonos. Dimensión Latina eso es todo. Gracias, gracias chicos a todos. bonita noche flores para tu altar de santa casera traigo mis flores